Debo, bueno, cuéntame, cómo estuvo el carrete bien. Todo más bueno que la chucha, bueno. La acabó, weón. Bueno. qué, qué, qué, me tomé... qué, Me tomé tres mitad, qué, ¿Para qué, qué, qué, qué, qué, qué, qué, sido ya qué, ya perra qué, y qué, wean? qué, qué, qué, qué, qué, qué, qué, a decir, la perra? Wow. Nadie, nadie, weón. Así que tenéis que partir de la de la mañana más antigua. Hola hola hola hola hola hola hola. Sean bienvenidos a una nueva edición del podcast de de, de Pichanga de Pichanga.com. Buen este un podcast un podcast un chucha, chucha, chucha, un chucha. Poca. cerveza Dar weón ya una nos... vez más una vez cerveza Darry, más Darry, no, está, no está que salud, salud, salud por cerveza Dar. Oye man. cerveza Dar los tiene de nuevo con el con el hocico con la lengua atrás de sí. y voy a decir una cosa este podcast en definitivo, porque la semana pasada se hizo el podcast. O sea, o sea, no es que grabamos, el podcast, grabamos podcast, pero. Estamos todos curados, No se entiende ni sabéis que yo creo que un día esos podcasts fallidos tienen que salir a la luz, güey? Sí, sabéis qué? Y además era el podcast más pachanquero del mundo, weón. ¿Cuál se llama la que canta María? María. La sonora maricón, perdón, malecón. La señora malecón, La señora Maricón sonando de fondo, pues Sí, Y toda esa wea yo le Bombo, así que. el frío Vargas y estaba Pachanguera. Claro, pobre, así bueno. que no, pero igual bueno, El problema es lo, lo que, ah, que tuvimos que grabarlo de nuevo wean, Porque, bueno, estaba hacer el, el, el, bono, bravo, el bonus track, weón Iba a ser el general, weón, con el caramelo No, weón, ya, weón, basta, ya, ya. Weón, sean bienvenidos a la nueva edición Del podcast de City. Definitivo, definitivo, weón, edición especial De Metal Fest, weón Festival que se va a realizar los días 28, 29 En el Movistar Arena Sí. Y eh, uno de dos 1 de 2, claro, exactamente uno Capítulo dos. 3, versículo 3, parte 1. Parte 1, weón, porque eh, este podcast está dedicado a las bandas internacionales. <risa> Perdón, me acordé de la <risa> no sé si se escucha muy fuerte. bandas internacionales participantes en el Metal Fest y próximamente... el 28 y 29 de abril? Ah, claro, 28 y 29 de abril. Y después viene una edición especial con las bandas chilenas. ¡Chilena! Chilena, Chilena. ¡Chilela! ¡Chilela! ¡Chilela, weón. Así que eso, weón. Pues, bueno. Van a grabar un programa mando saludos bueno la <risa> salud. oye Esa talla salió, después la hago <risa> la No, está en esa talla, ya. Sí. Ah, y eh... estamos solos. Yo, bueno, ahora siempre el, el, mi compadre Eric me saluda, weón. Bueno. Oh, no lo presenté, weón. Sí. Y pero esta vez vamos a tomar el control de esta wea. Ah, chucha. Y vamos a, vamos a saludar a, a la mente maestra de esta weá, el Eric, weón. Bravo, bravo. Nos conocimos don Francisco. Muchas gracias, <risa> señor Javier Romero y bueno. Y obviamente tengo bueno. que saludar a mi compadre, weón. Carlos, weón, más conocido como Javier Romero, weón. Gracias, Alonso, gracias, weón. Bueno, y a los fantasmas, weón. El chigre, y el perro y el cheto. No el está, chucho y su madre. Está, no están los buenos, están, están y, durmiendo. No, pero estuvieron la semana pasada. Estuvieron la semana pasada, Raja. Estuvieron, estuvieron. Y, Pero no están. Oye, hicimos una pequeña mención al principio, weón. Ustedes saben, tercera temporada del podcast, weón. Auspiciado, weón. Gracias. Sí. Cerveza, darle, weón. Cerveza la oh. cerveza del rock. Saludo, padre. Salud, compadre. Salud. Voy que decir también que se me había ocurrido hasta un eslogan, weón. Oh, eso espérate, lo, lo vamos a escuchar y lo vamos a repetir de nuevo, Sí, weón. Bueno, hay, hay que acordarse del eslogan. Bueno, bueno. El Logan inventado se pesa. Se si, si, si le hago un eslogan cada vez, mándenme una para la casa. <risa> No, ya pasa, oye, esta es su mente Oye, cerveza Darrel en sus dos sabores, en la sí, Stock pale y la pale ale. Y la Ale Cualquier información a www .cl, punto punto cl, bueno. qué? Es chilena o es chilena. Ah, me parece. Ya, me parece. oye, de que estaba hablando del de Metal Fest, vamos directamente con la música. Déjame la más Pusiste una buena La primera banda invitada, bueno al de Metal Fest. Y es... Obituario. Obituario, weón, Los Deathers. Deathers, ¿cómo se dice los buenos well, Metalero, metaleros? Yeah. Sí, sí, ya lo sí. mismo, ya. No, vamos no brígido. Vámonos con obituares, weón, banda que sabe presentarse el día sábado. Lo vamos a ir de, or de orden cronológico, weón, ya teníamos el orden de las bandas. Dic tac, tic, tac. Así que nos vamos con obituares ¿sí? que va a estar. Eh ah, estamos, estamos al aire, güey. vamos a buscar la información, weón. Va a estar el día sábado 28 de abril. Pero la guay estaba puesta, pues, weón. No, bueno, estaba puesta, ah, weón. No, no porque tenemos nada. el horario, weón. Tenemos el horario definitivo de la mesa de Por favor. ¿O de un horario? A un cuarto de las cuatro, weón. ¿Cómo de una, sí? weón? De, 15, ¿De 3 a 4, Un cuarto de las cuatro. Weón, ¿cómo de.? Ah, sí, de 3, Ahí sí es que estés de una, 4. 1, 4. weón. ¿Cómo van a estar más pocos que las chicas? Estoy 5.000, weón. No, no, van no, a estar como 7 horas, weón. Están <ríe> hablando todas las <ríe> cobras. Están todo el día, weón. Ya vámonos con los habituales, weón. Mande que se presenta el día 28 de abril a las 3 de la tarde. En y, el Vomistar Arena. Claro, en el Vomistar Arena, bueno, y los vamos a escuchar acá. ¿Y qué tema vamos a escuchar? Relitio. Mi estimado Chucho Zomagro, vamos a escuchar el tema Cause of Death. Y lo estás escuchando no, acá, acá, en el podcast de... ThePichangas.com de This is where you're right. everybody have you missed us well tonight we bring you more of the same our special guest tonight is chainsaw eddie and our surprise spot is dismemberland don't forget you have to be in it to kill it and your host tonight is the master cuter master cuter Acá, bravo, oh, bravo, bravo, bravo. Hay que aplaudir despacito, de, si no de, se acopla aco la wea. Hay que aplaudir de despacito porque si no esta wea se dura. Sí, lo que acabamos de escuchar recién era Udo, o Udo. ¡Oh, Ay, maricón, el chico ya, Udo, Udo! Estamos Udo. escuchando al chico Udo, weón. Al chico Udo. <risa> <risa> A Udo con el tema Master Cutor, weón. Otra banda, weón. Te masa, weón. Oye, te mazo es bueno Esa wea. Otra banda, que se presentará el The Metal Fest. Y después del. De, de claro, vituaria, exacto, compadre. Después de habituario, weón. Y se va a presentar a las 4 de la tarde, weón. A las 4 de la tarde. Hoy van vale, a tener más intermedio de 15 segundos. ¿Cómo 15 segundos? Un minuto, weón. Un chufate, pues, weón. Noche cap, no. pues, Claro. De 16, 16, 45. Exacto, 45 minutos de presentación de Udo. Una mierda, weón. Eh, un poquito. O sea, pero es que Mira. hay que darle más power a los. bueno, sí. Ah, eh. ya, pero los frígidos, weón. Sí, pues, sí. Sí. sí. Oye, a todo esto la entrada del de Metal Fest la pueden conseguir vía sistema Ticket, ticket Tech. tech. Ya cagó. Ex ticket master. Cagó Ticket Master. Se fueron para la casa los culeados. Llegaron Ticket Tech y cagó. Así y que que... Esos son canadienses los huevos. Así que va a ver... no ser... australianos son los huevos. Esa Australia. Australianos. Australiano. Así que cualquier weá, para pues mí que va a pedir una hueá, Los va a atender Cocodrilo de Antiguo. <risa> Así que la entrada por día vale 33 lucas. El abono por los dos días sale 60 lucas. 60 lucas por ver 14 bandas, más bandas chilenas. Claro, está... Y el Eric se rajaba, dijo. Yo, yo. Él se rajaba, dijo. No, no sé, yo. El gerente de logística se está Estaba curado, weón. Estaba curado, weón. <risa> no, no por no... eso, esos podcasts, weón, que no se dan a la luz, weón. Hablamos, mucho, weón. Hablaban mucho, weón. Tienen que hablado, escucharlo, weón, porque. No, me no me dio yo, el cielo, yo, güey. yo creo que los voy a hacer. Los voy a hacer un día, weón, como lo que no se vio, weón. Oye, weón. Mira, mira. ¿Qué pasa, weón? Sí. Si... Acuérdate que estamos hablando de los fans, man. Si llegamos a los mil fans en Facebook. En Facebook. En Facebook, Y en Twitter. O en Facebook. Como se dice verdaderamente. En fa ¿no? Facebook. <ríe> <Si> digo Facebook. <ríe> La de los mil. Nos rajamos con una caja. Y, y, ¿Y se rajaba con tres, hijo? No, no, yo me <risa> nah, rajo con dos. Me rajo con dos cajas. Tío. Dos cajas de cerveza, de Darwin. Hay me que estaba llegar. prometiendo tres, sí. No, no, Era no. una, pero después le sacamos otra. No, ya, ya, ya. Si son dos, no. Son sí. dos y tengo que llegar a acuerdo con mis auspiciadores, eh, weón. Por favor. Pero, pero, Vamos, pero, háganse fans de, de pichangas.com. Métanse a www.facebook.com www. bueno. slash de pichangas. Todo justo, de pichangas, hágase fan y apriete ahí en la banda y dice... ¡Me fan, gusta! ¡Me gusta! ¡Me, me gusta. gusta! Y a los mil fans vamos a sortear dos cajas de cerveza Darrell, weán. Exquisita y deliciosa cerveza Darrell, sí, weán. Así weán. que no se lo pierdan, weán. Estamos, Oye, como estamos... Ah, acuérdense, par... Peleil y Stout. Y Stout, weán. Esto, weán. La, la, la, los dos sabores, los dos estilos que tiene cerveza Darrell, weán. Y cualquier cosa... a. Ah, www.cervezadarrel.cl eh, Me la aprendí, güey. compadre. Ya. Y eh, continuemos, pues wey, con la música, güey. Voy a tener que abrirlo a tachera que estoy más seco que la chucha, Viste, weón. Vamos a tener que ir a buscar más Darrell, güey. Sí, vamos a tener que buscar más Darrell, weón. Ya, sigamos con la música, güey. Este la banda del Chonchito Casares, güey. Casare, el bro. Dino Casari, weón. Fear Factory, banda que se presentará ah. el día sábado 28 de abril. No, no me confundí con no, 8, no, con No, 8 batón. no. Con no. <ríe> no, 8, guatón. Sábado 28 de abril, weón. Eh, desde las 5 de la tarde. La cinco de 5 a 6. Ya estos weones ya son más bacanes. más así que, bacanes, weón. Así que... Una hora. Ween. Una horita buena. Así que vámonos con Fear Factory con el tema Cyber Waste. Y nos escuchas. Acá. Acá. acá. No, no acá. Acá. Acá. Acá. En este, acá. En este, en este, en este, en este. En este podcast. No, no, chaval. No. Porque no. está la competencia, están los de Picle, No están los de Pichanga, están los de Picle. Sí. Y no hacen los podcasts, ¿no? el MM13 acá. Ah, no, lo hacen, lo hace video. lo No. Sí. no hacen no. Nice video. Oye, este es el podcast más chucheta, weón. De toda la, el internet nacional, weón. Somos One. nosotros, weón. Wom, ¡Wom! wom. ¿Cuándo? En un podcast, weón, voy a escuchar tantas veces pichula <risa> ya ta... faltaba decir esa palabra wey. ya basta bueno vámonos con Fear Factory mm. con el tema cyberways y lo están escuchando acá, acá en el podcast de debichanga.com estar recién ahí, fue Luis Miguel con Si no supiste amar, solo tú. No, no es solo tú, weón. Ahora no, eh. oh, no te puedes marchar. Ahí está la weá. No, pero tampoco era Luis Miguel. Weón. No era Luis Miguel, era Juan Gabriel con Lo engañamos, lo engañamos. No era una goma, no era una talla de no, primera no Estaba era... grabando el podcast. Oye, no, no era Luis Miguel, weón. Era Volvid, weón. Volbeat. ¿Cómo se llama el tema terrible, Juan Carlos? Se llama. I only wanna be with you. Ik zou alleen willen met la Ah, ja. Ah, is dat waar? Is dat waar, Marico? Is dat waar, Marago? Maar ja, een pitjula. Ik ga weer. Ik ga weer. Ik ga weer. Ik ga weer. Ik ga weer. Ik ga Ay, Ik ga weer. Ik ga weer. Ik ga weer. Ik ga weer. Ik ga weer. Ik ga weer. Ik ga weer. Ik ga weer. Ik Desde las seis y media ah, hasta, hasta las, las siete y media, media weón. Así ah, que. Ah, ya, ya, se vos sea, que que a que a la cagada, ya, a la cagada, sí, weón. Así que va a estar una horita, weón. Volvit, weón. Y. Ya. Sí, continuamos, weón. Continuamos con nuestro especial de Metal Fest. El festival más grande de metal, weón. Que se va a hacer en este país, weón. ¿A dónde? Sí. ¿A dónde? ¿En qué lugar? Acá. Acá. En el Vomister Arena. En el, el vomit Arena. Vomister <ríe> Arena, arena weón. <ríe> Eh, 33 treinta y tres mil pesos las dos noches Cá, las, las, dos, dos, las dos, días, los dos días oye va, va a haber eh, aparte de eso va a haber eh, zonas de para comprar discos weón eh, eh, de tatuaje weón y nos falta la guas para comprar completo eh, eh, la guas de las Harley Davidson ahí va que van a ver al, al, al coco al le arriba de la moto al bueno. le la moto weon. Weon, si si das mala chucha me van a ver a, a mí arriba de la pelota weón ah, <risa> Y va a estar Juan Carlos haciendo exposición. Un, un, un, un, un cuadro un, plástico. Un cuadro, un cuadro plástico buen, en pelota. Ay, ya, qué, que qué bonito, te, ¿no? Tenemos con la música. Buen, nos vamos con otra banda buen, maravillosa. Buen. Banda que estuvo hace muy poquito, el año pasado en nuestro país. Sí, y este tocaba un tema que gustó a mí, weón, y, y este no se acordó mí. Wean. Sí, que lindo. <ríe> Estaba hablando de testamen, güey. Testa, bien, está? con el gordito. Otro ¿Con, con otro guatón. Con otro guatón. No, con esta flaquita no está tan gordo, güey. No. Ah, ya se recuperó del está, cáncer. Sí, sí, está recuperado el cáncer o, ya. La raja por el, mi amigo Chuck Billy, Chuck Billy, ¿qué Que igual al feliz, güey. Saludó, Saludó, Saludó al feliz, güey. Saludó al feliz, ¿qué tal? Testamen, güey, desde la 8, sábado. Sábado, sábado. 28, sábado. Desde de la 8. 8 hasta las 9. De 8 a 9, weón, testamen. nos vamos con un tema. Que la reedición del tema... Del eh, tema... Alone in the Dark Sí, Alone in the Dark cantado por Steve Cetro Sousa Steve Cetrosoza. Otro, otro gordito más Otro gordito simpático Ex gordito Es gordito, está flaco te, a te, a te, te igual que tú, güey Sí, güey, que yo le copié a Cetro Sousa oh. mi, eh, Qué miedo, qué miedo Ya, vámonos, contéstame Y el ya, tema Alone, Alone in the, the Dark, Dark. Entonces nos... escuchas acá acá, acá, acá acá, En el podcast en el... Más regalón, eh, pachanguero y chucheta Y chucheta Y, de y chulero del mundo De la web nacional, güey Sí. De pichanga.com Hay un back con Chutumario. Estamos de vuelta, weón. En el podcast más pulento Chihuahua. hermano. Pichulero, Pachanguero, Chucheta y toda la wean. De la web nacional, weón, de pichanga.com Y lo que acabamos de escuchar ahí fue. Venom. Venom. Venom, Venom con el tema Metal Black. Ojo, Metal Black, weón, del disco 2006, weón. ¿Llamamos no, no, Metal Black? Wean. Metal Black, weón, el no, tema homónimo. El no, me... los weones sin imaginación, weón, que Se sacaron el Black raro, Metal después pero... Metal Black, weón. Es como el rey, y gastan el rey máximo. Lo hicieron padre. todo, lo hicieron ¿Sí? todo. Black Meta, Meta Black, sí, y Listo. Ya, listo. No, ¿para qué? Sí. No tenía imaginación, pero. Ah, se nos para la raja, se me lo va a Se presentan de nueve y media a diez y media el día sábado 28 de abril. Qué maravilla. vale, Los de... <risa> gomistas. Treinta <tarareno. risa> y tres y sesenta mil pesos las dos noches. Los dos días. Qué maravilla. maravilla. Sí, toda, máximo, la toda la información, toda la información, ww.depichenga.com tenemos un, un... Eh, tenemos un un slide un, un destacado con el de metal Face, one haganle clic ahí Métanse, metan mano con, lean one posten one y háganse fans también de pichanga one y todo gracias al que tiene los pisos de con, cerveza, cerveza darre padre si quieres carretear y te falta toma tu tarra. Te no, no, no, no. no, no. En el no, no, no Vamos a no. escuchar pero que siempre se me ocurre una wea nueva. Sí, bueno Cerveza no. si el... Darrell, la si cerveza del rock, weón. cerveza si rock. Si querés tomar, si querés tomar, el argentino. Si querés tomar y terminar el rock todo todo una Darrell, una stop, weón. Te hablando, minutos, voy a dejar hablando, weón. Cinco minutos. Voy a estar haciendo podcast. Sí, voy a estar haciendo podcast. <risa> ¿no? Ya, weón. Oye, y continuamos. Manda un con la... saludo. Ah, mandé, sí, mandé no, eh, saludos, un sí, saludo sí, Oye, mandé un saludo al pato, weón. Al maraco, ahora voy a, ma, a contar por qué Más conocido como el maraco, la otra me llamó por teléfono y Me dijo, oye, weón, ¿van a grabar el podcast? Y dije, sí, mándame saludo Y es por eso, weón. Y es por eso que estamos guiando, saludo al pato, weón, que está trabajando En la barba de supervisión de instalaciones En Ah, Ah, este chucho sumario está limpiando water, weón. Su, no, subió <risa> soy, soy de pelaje el culo No, está bien, saludo sal, al maraco, weón. Sal, saludo que, que ahora el güey dijo que se compró un hop theater ah. Hop theater, y ah. e, e, e me escribe Home theater, así tal cual, con JO Home Acá ¡Cállate, guazo, oh. culéame, güey! Oye, güey, me compré un Home theater. Salud al pato, güey. No, saludo güane. al maraco, güey. Ya, ¿y quién más voy a mandar salud, güey? Le voy a mandar no, saludos a la gente que siempre nos escucha y que se cagan en la risa con nosotros. Como, por ejemplo, al Camilo o más conocido como el Flaco Andrés, güey. Búsquelo por Facebook, Flaco Andrés. <risa> así, tal cual, Flaco Andrés. Flaco Andrés. El loco, güey, se caga en la risa con nosotros. Dice que lo hacemos bien, la raja y nos desean o lo mejor. Que somos pulentes. Para el Rafa. ¿Quién es el Rafa? Otro amigo más que también lo escucha, se caga la Teresa con nosotros. Bueno, es que se salta la música, pero no, para pa escucharnos hablar, weón. ¿Quién escucha el reggaetón? No, eh, abogado. Ah, ah, ah así man. que ya saben, cualquier cosa también. Se matan una cagada por pensar en mi menticia o matan matan un <risa> weón. Rafael del Pino, weón. <risa> el Facebook. Busquen en Facebook Rafael del Pino! Sí, ya. abogado. abogado. Y ahí. Ya. ¿Y a quién más, weón? Al feliz, weón, a los de siempre. Al feliz y al lisa. Al feliz, sí. Lo mandamos en todos los programas ¿Sí? y le mandamos un saludo, weón. Ya. Ah, cosita. ¿Quieres cosita, weón? Cosita. Te quiero uh, mucho. Uy, ay, si. Ahora que está flaco, está la weón. El mozo se coloraba mucho. Ah, y le. le. enflaqueció y le, y le engordó el corazón. ¿Ah? Uy, ya, listo, ya, weón. Continuamos con la música vamos más rápido, weón. Ya, ya, ya, ya, ya. Y del día de sábado, weón, nos saltamos el día domingo, weón. Domingo, al tiro. Así al, no wey. Arturo. Arturo, así que nos vamos con. Foro, ah. for, ¿Lo presentaste tú? Lo presentaste? Yo lo presentó yo, weón. Banda, weón, increíble banda que se presentó el año pasado, weón. En, en el caluroso y mierdoso Club 334, El, el wey, club coche su madre, esa como ¿Cómo, le llamo el 334, weón? No Malísimo, lo conozco, wey. pero igual lo obvio porque hay que apoyar a los amigos. No, weón, malo el día del Club culia. Bueno, pero tocar, tocar. Forbidden, weón Yo creo que es mejor que toquen el óxido Eh, claro, weón Claro, claro que sí, Aunque sea en, en que sea en una plaza, weón aparte que, que aparte que tengan copete en el óxido, weón Ya Hoy nos vamos con Forbidden, weón Banda que se va a presentar El día domingo, El día domingo, día domingo eh. la, el 9 de abril A las 3 de la tarde, weón A un cuarto para las 4 Y nos vamos con eh, un tema que pertenece a su último disco Llamado Omega Wave Nos vamos con el tema ah, como Omega, el rayo, los rayos Omega de Darcy, weón <risa> Ya no, con el tema Overdraw. Y nos estás escuchando acá. acá en el podcast especial de Metal Fest, aquí en... Uh, perdón, The de Vichangas. Capítulo 3, versículo... No, temporada 3, versículo 3, parte 1. Parte 1 en devichangas.com. Jeettemo de regreso, ja, oye, y ojo, maak bloedig, probeer Oye, asbesturen. Nou, nou, nou, nou, nou, nou, nou, nou, nou, nou, Da nou, nou, nou, nou, nou, nou, nou, nou, nou, nou, nou, nou, nou, nou, de Especial podcast, weón, de, de Metal Fest, Metal festival Fest. más grande, weón, que se va a realizar en nuestro país el día 28-29 de abril. Capítulo ¿A 1. ¿A dónde Parte a dónde? 1. Parte en 1. El, en el Witrio Star Arena. En el, el, el, <coughs> el, el Movistar Arena. En el, el Movistar Arena, weón, y lo que acaban de escuchar ahí fue Exodus. Exodus, hablando de Fabuloso Desastre. Cada, hablando de Fabuloso Desastre Exodus, con su tema. Con el tema Shovel Head Kill Machine. Shovel Head Kill Machine. Chover, kill machine. Éxodo se presentará. güey, Con el nombre del mismo disco. Nah, también, mar, mar, yo, Que ahí, tiene unos buenos temas. Ahí tengo un dibujo ahí Así dibujado es. en la pared, güey, bueno, con, de... con el monoculado en la mano en la tierra. ¡Ah! Oh, oh. Arrió el tanque. Ah. O sea, ese disco tiene buenos temas. Ahí sí, llama Vomilation, ah, Muy bueno, oh. muy bueno. Oh, 44. Ahí, man, no, no, ahí fue, no, fue el, el debut del pelado. Del pelado Rob Dukes. Rob Dukes. Qué bueno. También si quieren escuchar. Una vaca. Escúchense el, el, otro, el otro grupo que tiene paralelo. el, ¿cómo se me el Ah, sí, el Generation Kill, weón. Generation Kill, weón. Bueno, y se lo recomiendo el tema Red, White and Blue. A ver si lo tocamos en un podcast pasado. Sí, ¿o o po, que wow. lo recomiendo, o si, bueno, no, bueno. o si no, otro tema que se me olvidó. O sea, pero es terrible, bueno. Bueno, el caso que Exo sabe presentar, Dark, Dark Days. Eh, se va a presentar el día domingo 29 domingo de. abril de 4 a un cuarto para las 5. De acá, ah, 45 minutos ya. de 4, oye, un poquito de tiempo. Ahora wey. sí, esa guagua ya. Hay que alegar, güey. Voy a alegar, muy poco muy tiempo. Muy poco tiempo para Exodus. Exodus, güey. Se manda banda, güey. 8 horas, güey. 8 Ocho horas. 8 horas y media, güey. No, 10 horas, 10 horas. Así. Oye, ¿sabes ¿Cuál? Ah, no son de así. No, igual no, si tiene raja con <risa> pelitos. Con no hay Soy, pelito, chica, pelitos, güey. Con pelito no hay... Ah, no tengo que apartarme bien. <risa> Oye, vos estás inaugurado, güey. No, güey. Vale. Ya. Pero, solo una va cosita, te quiero música. No, y ya, güey, ya. ¿Eh? Vamos rápidamente con la música, güey, y nos vamos con. Ah, banda alemana, güey. Una parte del tridente nórdico, güey. Y uno de dos, porque el otro se presenta, va a tocar al final. Claro, es eh, una sorpresa. Es una sorpresa. Ah. Mm, ya. Bueno, ahora se viene Destruction, weón. O oh, Destruction, ¿cómo decimos nosotros? Destruction. Destruction. Con Schmier ahí. Esmier ahí, Tocando man. su violín. Cuidado, otra oh, historia más, weón. Después la... No, no, no. eso no. es que vos leí. Esa. No, esa es una talla oculta. Una ¿no? talla oculta, weón. Ya vamos con Destruction, weón. Con man. su tema. Dizzy Creator of the New Age. Oye. Yo también tengo una historia con esa... Oh, no, la conté, esa historia. La conté. ¿Qué cosa? Esa historia del Dizzy cuando, sí. Cuando en 2006 estaba la, en vivo la... y dijo, ahora oh, viene dijo, ¡Ash, Fash, Das! <risa> <risa> ¡This son is called! ¡This is the secret of the new! Y yo, oh Y güey, me fui, man, me mandé un juan cuando hablaba del especial de Juan Carrillo, güey, ¡Ja, <risa> verdad, güey! Me mandé un Carrillo, Pero, fue, datarlo, wey, fue, Juan Carrillo, ven, a todos los güeyes, empujaba todo Carreño. y llegué al frente, ahí, y, y el Shmiel me decía así, tocar el corazón, y me apuntaba, ah ya, güey. ah decía yo, y después... Y ya me fui cortado. <risa> ¿No? Ya, bueno, no, aquí, aquí, bien, aquí, la, aquí la se presenta el día domingo eh, Destruction. Destruction, bueno, De 5 a 6. Que maravilla, weón. Bueno, vamos con Descreto. por cerveza de en este programa. La cerveza al rock. La cerveza al rock. Y eh, nos vamos con Descreto de secreta, los de New Age. Y lo están escuchando no. acá. ¡Ah! En el podcast de. De Tepecito. Tepecito. De... No, pa. Aquí. Te escuchando acá en depichangas.com. No sé. No ha medio de la wea. No salió el efecto. A ver, vamos a coger. Ya, vamos con o sea, el tema. Vamos. Feliz, ya. no, tú sabes que yo soy más feliz que la chucha. Ya, chayito, te amo, te quiero mucho. Chayito, ya, chaito. <tose> <tose> <tose> <tose> <tose> <tose> No, que acabo de escuro, guacarlo. Ay, chayito, te quiero mucho. Ya, weón, bueno, estamos de regreso y esto ha sido el mejor regreso bueno, del programa, weón. infragante, fragante, weón. Un weón. Ya, weón, basta, weón. Lo que acabamos de escuchar ahí fue Misfit, weón, con el tema American Psycho, weón. Manda que se va a presentar el domingo 29 de abril en el Movistar Arena en el especial de The Metal Fest. Weón. ¿Qué pasa, compadre? Te fuiste a la chucha, no, weón. No, Dijiste American Psycho. Weón. Ah, ay, ah, ay, no he hecho nada. No, no he hecho nada, weón. No he eh, está desconcentrado, mi compadre está desconcentrado, weón. Después te lo llamado telefónico. Ay, te quiero mucho aquí, <risa> ah, ya, ya. Midfits va a presentar el día de domingo, repito, eh, a las 6 y media. De 6 y media a 7 y media de la tarde, weón. Así que eso no va. Pues, weón, ¿qué más voy a aportar, weón? Entrar en ticket... Oh, ¿Te cagaste, culo? La mejor entrada, weón. La mejor entrada de programa. No, es wein. que me ser feliz, po wein. Ya, no vamos a decir nada más, weón. Eh, estamos hablando de. afuera, eh, weón. Están sonando. Llegó la droga. Llegó la Llegó la yunueva, weón. Están tirando fuegos artificiales, weón. Petardo, weón. Petarda. Llegó la.. Están tirando petarda. Mira en pelota, weón. Llegó la. <risa> llegó la droga, weón. Llegó, llegó la droga. ya. Llegó la merca, cabrón. Llegó la merca, eh. déjale, llegó a abrir. Llegó abril, como abril. abril Ya, listo sí, weón, vámonos bueno. con La siguiente banda weón Nos vamos con una banda que estuvo hace muy poquito En nuestro país, eh, el año pasado En el festival de Stoner Rock Sí, Estoy Yo hablando... antes pensaba que llamar los Q's Live. No, es Q's Live, es Sky's O sea, los No, es no, como Q, Q, <ríe> <es> Q. <ríe> No bueno es Sky's Live <ríe> Que banda que se va, va, se va a presentar da, da, da, da, da, Que vino y, el año pasado también Oye, eh, todas las toda la Dilexias y errores weón Cerveza Darrell. Cerveza Darrell, la cerveza al rock, weón. Salud, weón. Te lo queda un poquito más. Todas de que llevamos como 8 y estas, weón. Ay, oh, ya, sí. Todas las fe de ratas corren por cerveza Darrell. Ya güey. saben, ya, cerveza Darrell. En sus dos sabores, también. Estoy es, es me... esto de Pale Ale y toda la información de cerveza de pi Darrell. Piensen en el animador. Ahí vamos a ver. Voy a hablar con la gente de Cerveza de Darrell. Ya, toda la Aunque información A Cerveza de Darrell. www.cervesadarrel.cl. Ya, vámonos con el tema de Caius Leaf llamado Gardenia. ¿Y nos escuchas acá? Acá, en el podcast acá de, de, de pichangas.com www.pichangas.com Uy, mi amor... <tose> último bloque Pudala, oh, la wea, wea, wea, chusa, wea. del podcast regalón wean. el número uno hola, Number one de la website chilena wean. el más chucheta nosotros compadres de pichangas.com estamos de vuelta con el último bloque Pudala, wea, especial wea, wea. de metal fest parte uno parte uno ojo parte uno pronto si la parte número dos sí. y lo que pasa acá ah, no me lo que acaban de escuchar recién era Guardia, ¿eh? con el tema a voice in the dark Qué maravilla, weón. Qué Guardia. maravilla el tema, weón. También una de las bandas invitadas para el día domingo 29. Que se presentan de. Por el agua luego. Ah, verdad. La, la página. La página, la página. Se presentan de 9 y media a 10 y media. A 10 y media de la noche, weón. Sí. Día, día domingo. Okay. mandarme otra weón. ¿Qué pasó? Ya. Siempre hablamos de todo, de solamente Facebook y de la página, pero también hay otras páginas asociadas. También pueden mandarnos un comentario. Son. Comentarios, sugerencias, chuchas, guayas que te guste, a que no me guste, por ejemplo, si, lo, si animamos bien, la, la raja o animamos con la pichula en contacto.com. Ah, sí, ya lo dijimos, contacto arroba de .com. un Emilio. También Emilio. También en Twitter.com en toda... Twitter de Pichanga y en Twitter.com. No, com, en Facebook. Facebook.com en de Pichanga ah, y en Twitter.com en de Pichanga. A los mil fans en Twitter y a los mil fans en En, en Twitter en y en Facebook. Vamos a rajarnos, weón, con, con Chela Darrell, weón. Sí, weón. Con cajitas de Chela Darrell, weón. Stody Pale Ale. El Rafa, el Rafa, weón. El Eric se raja, weón. Yo me rajo, weón. Yo me rajo, weón. Este weón, Eric, está curado, weón. El se curó, jefe. weón. Cerveza Darrell, weón. Cerveza Darrell, weón. Se curó, weón. Ya. Nos vamos, weón. Y eh, este último bloque, nos vamos a ir con dos bandas, que son las cabezas de cartel de cada jornada, la, respectivamente. Las la, la que la llevan, los Brigios. Los Brigios, los que la llevan, weón. Van a esquinar a tocar una hora y media, weón. Así ah, no. hecho pero bueno. Eh, ¿No ¿Los el... que tocar toda la discografía? No <risa> ni que vendo, no. Bueno las la mejores temas. Las mejores temas no bueno, Así que el día sábado como cabeza de cartel se va a presentar Anthrax. Anthrax y el día domingo Creator weón. Creator que Creator. está preparando un nuevo disco. Ahí está Creator. Segunda parte de las bandas nórdicas del Trident. Del Tridente. Cal, tridente. Y, y... faltó que faltó Sodom. Pero Sodom se presenta este martes pues. Así bueno. es. En el, eh, ah, el ¿Capelcan? No. Sí. Sí, en el, sí, el ¿viste? En el el día martes, desde las 8 de la tarde, telonea nuestro compadre de Alavena, weón están teloneando ahí a Sodom. Pero... Hablando de de Metal Fest. Sí, del Metal Fest. Festival más grande, weón. Recuerden la entrada: 33 lucas el primer día. No. Por día, perdón. Por días. día y 60 los dos días. De 60 lucas los dos días, weón. Y van a tener. Cada 14 bandas, van a tener. Eh, 14 bandas más para banda tatuajes. Y más feria de tatuajes. Para, para, para que compren guas, sí. cerveza. Cuadros, Cuadros prácticos míos, viejos burlesas vendiendo completos y sus vipillas, weón. Exactamente, weón. Así que. Hay ah, también mujeres. Ofrezco sexo. ¿Vos estás enamorado, weón? Ah, que no me hables weón, weón. No hable weón, por favor, señor. No, no, usted no, no, no, no, no diga, no diga, usted diga, usted, si, no diga y no haga y no hable. y no, no sea. Usted no lo diga, ya. Usted no lo diga. Oye, aprovechen este tremendo festival, weón. Que Va esperemos, ojalá, weón, que se vuelva a repetir el próximo año. Pero aprovechemos este año que seamos nosotros, weón, asistentes de este primer y gran festival, weón. Y a las productoras, weón, también. De pichanga, weón. Oye, sí, acrediten, no, weón. Si se sí, si en el rocaxi, weón. Claro, eh, a la competencia, a la, la competencia, competencia nomás. No pues, y nosotros, nosotros, ¿no? nosotros no ganamos ninguno con esta, weón. No, nosotros hacemos por el amor al arte, weón. Puro, no, no puro hobby, weón. Sí, no cobramos. No, no cobramos, cobramos siquiera unos wea, billetes wea. por debajo, weón. No pues, somos sí, sí. los. Somos somos, somos. somos somos de abajo, nosotros. Sí, pues, somos no, del pueblo, sí, del people. Del, del pueblo grosso. No somos de esos. Ay, somos rocaxi, weón. Y paguen 80 mil pesos, ¿no? <risas> no, no sé si cobrarán plata en las otras páginas. Somos, somos de Pichanga, güey. De Pichanga, nosotros somos sigamos. del pueblo, wey. Si quieren tirarnos algo, bienvenido, sea, del pero... pueblo para el pueblo. Sí. Ya, vámonos, güey. Nos, nos estamos despidiendo, güey. Y nos vamos sí. con las dos bandas cabezas de cartel, día sábado y día domingo. Sí. Eh, nos vamos con un tema de arte que se llama Wanhu. Un -ho. ho. Ah, WUHO Ya ho. Y con Crater, con el tema Fobia, Fobia Del no sé. disco. ¿Cómo se llama el disco? Se me olvidó, coches! ¿Endorama? No, pues agua en endorama, no. no eh. El foggy aparece en el Outcast. El Outcast. El Out Outcast. Outcast. Sí, se había olvidado, sí. Ya. Co cosita lo tiene. Cosita lo tiene ya, lo tiene envolado, mi compadre. Ya, sí. oye, esto fue el podcast de Pichanga, eh, especial de Metal Fest, parte 1. Ojo, aquí es la segunda parte de bandas nacionales. La otra semana. Y eso, pues bueno, se despide el video. Yo me llamo Juan Carlos y ustedes no, así que ¡Chao! Y me despido yo, weón. Gracias por escuchar una vez más, weón. Disculpen la fe de rata. Gracias, gracias a todos. Gracias por estar acá, Gracias por estar acá. Gracias a todos. A Cerveza Darle, weón. La Cerveza del Rock. Y, y a, y y no y a, a, a los caídos que no vinieron. Y Los caídos que no vinieron, o sea, que, que vinieron la semana pasada. Que vinieron la semana pasada, pero que lamentablemente su versión no va a salir porque estaba todo muy curado. Claro, bueno. muy pachanguera Se escuchaba bueno. el grito de las viejas culeras gritando ya. Escuchando a Sonora Maricón. Claro, Sonó muy... quedó muy saturado. Sí. No, que igual estaba ahora el especial pachanguero. Oye, voy a hacer día bueno, un día el especial pachanguero con esta vaya ¡Qué hora que vaya! Y yo su combo, bueno. Vamos, bueno, a Sí, un especial cumbiero huevón, con ser fiestero. Yo creo que hay que hacérselo al público, si quieren si queremos si quieren que nosotros hagamos un especial pachanguero con música man. al al 851631 No, huevón. contacto@bichaca.cl <risa> <de> huevón, <risa> no güey, ya. Mau no huevón, eh Antrex y Greater y este ah, podcast de bichangas. Es que ¿Qué se qué qué pasa, huevón? Está cierto una cosa. ¿Qué? Siempre digo una cosa, una cosa. ¿Qué? Es que a lo mejor no lo hicimos en el estudio de Pichanga, weón. Lo hicimos en la en la terraza de Pichanga. Pues se escuchaba toda la weá afuera, weón, ya Es como los matinales, weón, que no hacen el estudio lo la afuera. En verano, en el verano están en la terraza, weón. Nosotros en el otoño estamos haciendo. En otoño. En otoño. Otoño. Se En otoño estaba haciendo la guay. Ya. Ahora sí. ¡Chao! Con Y Antrax, primero Antrax, después Creator. Y esto fue el podcast. No quiero volver a hablar, güey. Estoy chato, güey. Mm. Se acabó el podcast. Chao.